Mi mamá, Mauro ¿Qué tal?、Día. ¿Cómo andan? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Bien, negro, bien, muy bien. Acá andamos. Me alegro. Contento por estar acá en el estudio, en la radio. Hacía bastante no venía. Hacía rato, sí. Es verdad. <risa> es verdad, dijimos, bueno, a ver qué anda, che, qué anda, c u á n t o cómo viene qué, la cosa. c ó m o u o a fruta e l invierno, porque también, también hay que. También. O sea,、eh, las plantitas afuera, no, el patio. Sí, eh, eh, no es fácil, ¿no? No, en el invierno nosotros como grupito. Coadvi, de paso este, aprovecho p a mandar un mensaje a los, a los compas que, que algunos estarán escuchando y algunos no, no les mando un saludo. Bueno, este, nosotros en esta época invernal digamos, nos concentramos en, en ir este, recolectando lo, el material digamos, este, para preparar los sustratos para el año que viene. Vamos a contar primero qué es Coadvi, porque b、bueno, u、ah, el n o e público se renueva.、Dale. Hay、Ajá. gente que por ahí se está levantando recién y a veces no, no sabe a ver de qué estamos hablando, así que bueno. Bueno, Coadvi, de Coadvi somos un, un grupo de, de compañeros, de compas, cultivadores canánicos y oleateros.、Eh, no, bueno, nos dedicamos a, a, a tener nuestros. Estamos intentando, digamos,. este... Formalizar y legalizar nuestros cultivos、eh, y poder este, elaborar nuestros, nuestros oleados. Estamos en ese camino,、eh, medio como que, quien e q avanza entre medio de un juncal, digamos, vamos ahí corriendo de a poquito a la、sí. rama y siempre hay algo que hay que ir este,、eh, sorteando. d Claro. Esta cuestión. Pero bueno,、eh, a paso firme, digamos, tranquilo,、eh, tranquilos, contentos y sabiendo que en algún momento se va a dar y que bueno, vamos a cumplir ese sueño. que Es el de ayudar y proteger este, la vida, y dentro de eso, ayudar a proteger la vida, y dentro de eso, nuestro sustento más este, bien ganado, digamos, este, y no tan、eh, excedido, digamos. Porque, ¿qué sé yo? Ahora, mucha gente eh, eh, ve en esto de la cannabis un, un negocio,、eh, y Gide se convierte en un negocio, este, porque.、Eh, Tiene otra... Tiene una respuesta, digamos, la persona, tiene, la persona que lo consume tiene una respuesta muy favorable al, al consumo. Este, tiene, que, tiene que ver eh, eh, la cuestión nutricional、eh, y, y el tema de que también este, es un relajante muscular potente, entonces relaja todo el cuerpo, la mente, todo. todo. Y eso es fundamental para bueno, para,、eh, para curar dolencias, dolores y ir a El cuerpo mismo puede batallar con cualquier enfermedad, lo que pasa es que tiene que tener las condiciones para poder hacerlo.、Eh, y a veces este, las pastillas o lo, lo que conseguimos para nuestra salud no nos ayuda muchas veces a serenarnos y a, a, a estar bien.、Digamos. porque Si no te ponen depresivo, te hinchan, si no te hinchan, te hace bolsa en la panza, si no te hace bolsa en la panza, no te. Bueno, al final no, no, no estás como que sereno a la hora de pelear con una enfermedad, con una dolencia. Claro, porque la medicina occidental lo que tiene es que,、eh, o sea, para ellos, ellas, es, son todos iguales. O sea, va alguien que tiene una mínima depresión、mm. y, y, y le dan las mismas pastillas eh,、claro. eh, a todos, digamos, ¿no? Entonces, como que、eh, a veces a, a, hay gente que le perjudica de una manera、eh, peor que a otra, porque generalmente、eh, esto, ¿no? Que hoy por hoy es un motivo. Eh, difícil de llevar el tema de la depresión.、Mm. Hay mucha gente que está triste, deprimida y que acude a, a esta ayuda, quizás、sí. no,、eh, de, sí, sí. de los médicos y inevitablemente. No, automáticamente te dan estas pastillas que、eh, convierten a las personas, y con mucho respeto lo digo, en, en zombies. ¿no? Sí. Se les quita la creatividad, se les quita a veces hasta las ganas de seguir luchando, de vivir.、Sí. Entonces,、eh, me parece que este, esto que ustedes hacen con esta medicina alternativa. Eh, y, y de la tierra,、eh, me parece que va por ahí, está, está bueno ¿no? lo que están、sí. haciendo. ¿no? Básicamente,、eh, nosotros como grupo de trabajo, primero el objetivo, digamos, lo, lo primordial es proteger, este,、eh, estamos preocupados por la vida, digamos, ¿entendés? Por, por todas esas cuestiones que vemos junto con lo que estás diciendo.、Eh, y dentro de eso,、eh, nosotros lo que. Eh, digamos, el, la, en la profundidad de ese, de ese tesoro a cuidar está la sangre, digamos, que me parece que es lo más preciado. El tesoro que cada uno, hoy estaba charlando con, con un compaí, es el, el tesoro que cada uno debe cuidar, digamos, proteger. este, Y es un. Uno es el escudo, digamos, ante ataques que llegan muy, muy fácil, de muy simple manera, digamos, a la sangre, ya sea tomando un agua podrida,、eh, un medicamento, qué sé yo, este. Y en el, en el aprender, este, e b u nos n o dimos cuenta de que、eh, la cannabis no es solamente una planta, es algo mucho más allá, sobre todo para nosotros, como seres vertebrados, digamos. Hay una relación de millones de años entre la planta y nosotros. Nosotros nacimos con receptores endocanábicos, entonces,、eh, esos receptores endocanábicos nos hacen hermano de la planta. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta?、Eh, que el, el mejor, la mejor herramienta, la,、eh, Sí, la mejor herramienta para poder proteger la vida,、eh, acá en este tiempo, en este momento, para nosotros es proteger la planta de cannabis. O sea, no solamente cultivarla, sino protegerla. Somos sus protectores, digamos. ¿no? Estamos ahí para defenderla de todo tipo de ataques, desde el a g u a Eh, los, sustratos que, los sustratos que se le ponen para que、eh, para su follaje, este, ¿cómo es que se dice? Fertilizantes que vienen, este, que ahora se ha abierto un negocio de todo eso. Y hay gente que tiene muy buena voluntad y hay gente que, tiene, que hace el trabajo bien. Pero bueno, dentro ¿no los, usan indoor ustedes, por ejemplo? No, no. Dentro de, esa, dentro de ese montón de gente que hace cosas desde el corazón, se filtran los que no.、Claro. Se filtran los que no. Y así como para nosotros la cannabis es una, una planta, digamos, más allá de una planta, es un, es un valor a proteger,、eh, hay alguien muy malo del otro lado que siempre la va a querer atacar, digamos.、Y、ya sabemos más o menos quién es. Entonces,、eh, no permitimos que、eh, en nuestros cultivos, digamos, no permitimos que,、eh, que la planta sea muy, muy, muy manipulada,、eh, le damos lo mejor que nosotros conseguimos de nuestra zona. A sus raíces, digamos, somos, intentamos ser la mejor conexión entre la tierra y la planta. Ofrecemos, desde tenemos pies y manos para salir a recorrer y recoger lo que ella no puede, entonces nosotros vamos y se lo brindamos en su taza de cultivo.、Eh, siempre en tierra,、eh, peleamos por, por siempre plantar en la tierra esta planta. No es una planta para maceta, la verdad que no. Las plantas ornamentales pueden ser, pero la planta de cannabis no. La planta de cannabis no, porque ella、eh, en, su, en su vida、eh, tiene que tener contacto、eh, permanente con su madre, con tierra, con la tierra donde saca el sustrato y lo que la tierra le ofrece. Eh, eh, y, y también en la cosecha, en la planta también,、eh, tratamos de. Eh, de llevarla pura siempre hasta el último momento, cosechamos,、eh, usamos la, la fuerza de la luna para cosechar.、Eh, y es un cultivo、eh, que está, tratamos, llevarlo, tratamos de llevarlo a un equilibrio, digamos, en la naturaleza en el momento donde tiene que ser, de septiembre a mayo. No cultivamos en invierno, no cultivamos en indoor, no llevamos nuestras macetas a pasear por ningún evento, no tenemos por qué.、Eh, No le cortamos, no las podamos, no las doblamos, no le cortamos hojas, nada. Ella, cuando no necesita las hojas, las pone amarilla s y las tira, las desecha. Mientras e s t á en verde, es porque las necesita. Entonces, yo no tengo por qué andar sacándole hojas para que salgan los cogollos grandes, no. La planta me da lo que ella me quiere dar y nada más.、Eh, y en ese trato, en ese trato, digamos, nosotros tenemos un, una, una vuelta. y... Una vuelta y lo notamos en las personas que consumen el aceite.、Eh, no solamente va a cannabis, y aceite, sino va mucho amor, ahí es lo que decías anoche.、Claro. Entonces, de no solamente amor a la planta, sino amor a las personas que lo van a consumir. Y respeto, ¿no? Que、okay. se traduce también un poco en respeto. Sí, sí, nos propusimos hacer un laburo serio, digamos. Y, y dentro de, Somos todos trabajadores, laburantes,、eh, digamos. Subsistimos en el sistema siempre siendo changas. a l g u n o t i e n e laburo, uno hace fotocopia, el otro está estudiando algo así. Bueno, hay varias cosas y, y nos concentramos en este laburo que, bueno, lo queremos hacer serio.、Eh, lo estamos haciendo, lo haciendo con mucha seriedad,、eh, pero va lento. Las cuestiones, papeles y todo ese, ese, ese tipo de cuestiones, cuestiones llevan un poco de tiempo.、Eh, pero bueno, tenemos nuestras ideas, nuestras proyecciones, nuestros sueños.、Eh, Y, y bueno, ahí estamos contentos por poder compartir también esto que estamos haciendo. Esto fue.、Eh, lo fueron. Sabemos que es hace muchos años que ustedes están con, con esto y, y también fueron aprendiendo, ¿no? O sea, que de, seguramente fue a prueba y error, fue como,、sí. ¿no? De a poquito, como que ahora tienen. Están fortalecidos, pero seguramente al principio. Eh, debe, mm. haber, debe haber sido ¿no? también la conexión con la planta, ¿no? Sí, como que en la planta nos fue enseñando, así fue.、Claro. Eh, nosotros, particularmente, yo consumo cannabis desde muy pibes, de los 18 años. Y,、uh -huh. y bueno, en, en, los, en los prensados que siempre compraba,、eh, venían semillas y no le daban mucha pelota, por ahí tiraba alguna, ¿viste? por ahí un día salió una linda. Eh, y pude probar mis primeras flores, y bueno, eso fue un cambio, un cambio muy lindo, digamos.、Eh, y después, bueno, me empecé a meter, a averiguar, a ver qué era. canal Y por ahí decía que era medicinal, y bueno, y empezamos a, a leer y cosas que aparecen en YouTube.、Eh, y llegó un momento en que, bueno, aprendí a plantar y tenía mis plantas, y personas queridas del entorno se. Se habían enfermado, digamos. Entonces, p e r s o n a s d el entorno familiar. ¿sí? Eh, así que, bueno,、eh, por lo que h a y a m o s leído ahí, habíamos, había、eh, visto en YouTube, agarré y me animé a preparar un, un oleato para mi papá, que estaba. estaba、eh, andaba mal de salud. Y para mi suegra, también, que en un momento estuvo mal.、Eh, Y bueno, se empezó a, hizo algo de efecto, eh, sirvió, eh, obviamente era el primero, fue una, no un experimento, sino fue una intención,、eh, una intención de, de ayuda, digamos, más que nada, desesperación, una、claro. cuestión así. Tengo esto, está esto aquí, ¿qué hago? ¡Papapum! agarré y lo hice. Sirvió,、eh, otra gente lo fue probando, y <coughs>、eh, de ahí me di cuenta que le faltaba un poquito más. Y ¿Cómo te fue? ¿Y bien? ¿Y bueno? ¿Y mi tía quiere, bueno, toma, fíjate que lo pruebe. Yo siempre compartiendo y regalando. Después llegó un momento que empezaron a pedir tanto que lo que yo pedía era、eh, que me dieran un. que me consigan medio litro de aceite de oliva y yo les daba un frasco que conseguía, así se lo daba. Y yo hacía más y iba repartiendo, digamos, era la forma.、Eh, Y bueno, pasó, pasó el tiempo, pasaron los años y fui aprendiendo con la respuesta de la gente. Me siento bien, me siento bien.、Eh, le dejaba un gotero a una señora,、eh, le da un poco de aceite a una señora,、eh, iba a lo, me llamaba que quería más, le llevaba y así. Y yo en, eso, en esos meses que iba y la veía, veía como, bueno,、eh, las, el. el, el、eh, ¿Cómo se dice? La. Que se te pone, se te paraliza el cuerpo la, esta enfermedad. Bueno, p a r a l i s i s Veo que eso se le fue, se le iba pasando,、eh, que al otro día, al otro mes ya no estaba tan blanca, no tenía tantas ojeras, ya después estaba más hinchadita. Entonces me di cuenta cuál es、eh, la mejor propuesta y, y seguí trabajando, daba resultados, así que la gente, no fue mi decisión, digamos, la, vivir de esto, pero sí vi. Eh, que es un trabajo que se hace desde ir a buscar cangrejos allá a Bahía Cri, ir a buscar c í r c u l volcánico a la nave, una juncal, bota s de c o n e j o bota s de. O sea, nosotros para hacer el sustrato hacemos un laburo.、Eh, y bueno, empezó a, de, a, a mejorar, a mejorar, a mejorar, y, y bueno, estamos en un punto donde ya encontramos, encontramos el, el y a fuerza de experiencia, viste, de muchos años.、Eh, Tenemos toda la tranquilidad de, de recomendar cantidades de gotas, el aceite, determinado aceite, para qué. Aprendimos cómo, cómo trabaja, digamos, cómo trabaja en realidad, cómo responde el cuerpo ante la presencia de los canabinoides n y eso. Nos dimos cuenta que bueno, el mejor aceite o el ideal es el que más cantidad de canabinoides n tiene. Y, y ese es nuestro propósito. Eh, no no v a m a tratar la planta en ningún momento, ni siquiera en el momento de que estamos haciendo el oleato, para que q u e d e la mayor cantidad de canabinoides. n Cosa que todo el cuerpo reacciona. Tenemos receptores endocanábicos en todo el cuerpo. Endocanábicos. No tenemos receptores de remolacha, de frutilla, de lechuga, de s e l g a de d u r a z no del limón. Tenemos receptores endocanábicos. Por eso la planta de c a n n a b i c o s es nuestra hermana y no un limonero. e n t i e n d e Y bueno, en ese hermoso trabajo estamos felices y contentos con cada pequeñito paso que vamos dando, este, no, no, nos, nos,、eh, nos aglutina y nos pega como grupo, nos une más como grupo, nos afianza como grupo. Así que bueno, estamos contentos con las cosas que nos están pasando. Hemos conocido a Alicia Paramidani, que es、eh, una persona eh, hermosa, eh, es una doctora egresada de la UBA en endocanabiología. Y, y bueno,、eh, era, lo que nos, era la persona que nosotros necesitamos con, esa, con ese conocimiento, porque está de la planta para aquel lado, digamos,、claro. y nosotros estamos de la planta para este lado. Nosotros estamos desde la tierra hasta las flores y, y, y de ahí se haría cargo digamos, otra persona, y en este caso, a nivel salud, es la persona ideal.、Digamos. Entonces, bueno, hemos tenido encuentros, charlas, y bueno, hay mucha coincidencia en un montón de cosas. Así que, bueno, lo que, lo que vemos es que se, se nos viene un, un tiempo de un laburo lindo, de crecimiento y、eh, sobre todo sanación de un montón de gente. Y eso es lo importante. Clave, ¿no? Eso,、uh -huh. sí, importante. sí, sí, sí. Y, y han atravesado todo porque、eh, sabemos que ahora está como.、Eh, podemos hablar con más tranquilidad, pero antes era como.、Eh, no hay que hablar demasiado porque te, te puede. Claro. O, claro.、Eh, está. O sea, socialmente fue un, una, es una planta muy estigmatizada, muy maltratada, así a nivel social. ¿no? Desde la hegemonía siempre, porque siempre supieron que en realidad la planta hacía esto. Los científicos no son tontos.、Eh, pero hay cosas que por ahí conviene ocultar para poder subsistir y para poder sobrevivir. Es que.、Eh... Eh, realmente. Eh, en, esto, en esto me arriesgo a decir bueno, algo. Yo, ya, ¿no? que, yo sé que si hay un profesional ahora me va a decir que e s t a b a diciendo. Pero, pero es bueno, que en realidad los profesionales una... como Alicia, por ejemplo,、no. tienen esa posibilidad. Hay profesionales、claro. que no se no, no, no se dan eh, eso, eh, no se dan se la posibilidad、claro. porque es como que está tan estigmatizado. O sea, era como antes que te decían bajito, hay、eh, llevar al nene a curar el empacho claro. bajito. Claro. O sea, como que. Eh, es como que no se animan, no quizás. Se Entonces,、eh, bienvenido los y las les profesionales que、sí. realmente se están animando. Acá hay una, una chica que es veterinaria que también está、eh, yendo a... a porque también se reúnen y, y buscan, y, y está buenísimo. O sea,、sí. que los profesionales también u s e n esta medicina canábica para... y, y que además le suman o a, a todo、sí. lo que saben. i p a r t e a una especie también de. Eh, porque no en todos los casos, ¿no? pero tiempo atrás、eh, vos llegabas con una consulta así y, o sea, el profesional directamente te ocultaba. Claro. No, no, no, no, no eso no, no eso, directamente, viste. Lamentablemente te, contabas, te encontrabas con, con personas así.、Eh, y bueno, hay una cuestión muy delicada porque vos le estás quitando la posibilidad a alguien de, de que sane, digamos.、Eh, No sé, los profesionales saben un montón sobre y estudiaron sobre nuestro cuerpo humano, nos conocen desde el pelo hasta la uña, y eso está bárbaro. Pero, ¿qué pasa después de la receta? El tema, ¿qué pasa con lo que nos mandan a comprar a la farmacia? ¿Entendés? Eso es lo que pasa: que muchas veces sirve, pero hay casos en los que no. El tema es el negocio también, ¿qué hacemos con lo, lo, bueno, la tenemos, medicina? Y la conciencia. Si, si no hay y, gente enferma, no, claro, no y hay la, negocio. La conciencia esa de que, de que hablamos al principio, del valor a proteger que es la sangre, digamos.、Eh, vemos lo que le está pasando, por ejemplo, a una persona conocida en el ambiente, no sé qué, Silvina Luna, por ejemplo. o e n t e n d é Por、eh, agradar a los estándares machistas,、eh, se quiso poner más culo, ¿y q u é le pasó? Eh, se le pudrió el cuerpo, o sea, le pusieron una cosa que.、Eh, ¿Me entendés? Entonces,、eh, ¿hasta qué punto, digamos, la medicina y toda esa cuestión eh, eh, acompaña Acompaña realmente la, a la rehabilitación, al bienestar de la persona?、Eh, ver, ver ese, ¿hasta qué punto acompaña? Y cuando no puedo acompañar,、eh, dar la, la oportunidad a, otros, a otras maneras. Lo que hablábamos sobre los antidepresivos、claro. o sea, son antidepresivos, es para que no、claro. te deprimas, no es para que o sea,、eh, no tenés la posibilidad de deprimirte con estas pastillas, así que tenés que,、claro. y, y es para, para todos, todas igual. No, y para dormir, bueno, obviamente las personas están a mil, e l estrés, otra cuestión, y vas al médico y que te da pastillas para dormir. Bueno, perfecto. Eh, no sé cuántos gramos, no sé qué cantidad es, y te va aumentando un poquito más, de, de golpe ya, viste, no lo v e mal el médico. Pero、Ay. siempre la persona se arregla para conseguir, ¿me entiendes? Yo conozco, he conocido gente muy querida eh, eh, que el, el, el fácil acceso a las pastillas para dormir, le hizo ir subiendo el gramaje porque ya un, dos pastillas,、no、sé cuánto, no le hacían nada, entonces tomaba, tomaba, tomaba. Y eso le fue, generando una, le fue generando una depresión. Claro. ¿Entendés? Y una、que、dependencia. Y la, la depresión es cuando vos se te afloja la mano y soltas tu vida, digamos. Es así de corta. Entonces,、eh, si todas esas pastillas me devastan y me sacan las herramientas para poder cuidarme y para poder sobrevivir, bueno.、Eh, bueno, ahí está la, la, la, la cuestión.、Pero、ahí se, se abre otra discusión ahí también, que es justamente esta concepción de salud en tanto ya.、Eh, Tratar una dolencia que ya ocurrió y no verlo de una forma preventiva, ¿viste? O sea, verlo desde un lugar más integral y de no caer siempre b u en o en la búsqueda del remedio y demás porque terminaste ya en esa situación.、Claro. Pero bueno, hay que irse como al origen y eso, qué concepto hay de salud.、Claro. Una cosa más integral también, ¿viste? ¿Están las herramientas para curar eso y para no generar un tratamiento? Claro. Me parece que están. Digo, yo, por ahí no sé, me animo a decir algo, cosas que. Son pensamientos que l o tiro al aire,、claro. pero bueno, son pensamientos que siempre los, los tengo conmigo. Y, y bueno, el tratamiento, los tratamientos siempre este, generan un movimiento económico. Y bueno, no solamente gana、eh, cobra el médico, sino bueno, la señora que te atiende, el, que te toma el turno, el que te imprime las, los recetarios, ¿entendés? Le paga la nafta al visitador médico que va y viene dejando、controlado. Bueno, eso, eso es,、eh, ahí está el negocio, donde me parece que primó más el negocio económico que, que la salud. Y bueno, yo humildemente creo que en ese punto estamos. Este, y bueno, ahí vamos, en esa lucha. Bien. Buenísimo.、Eh, ¿Se los puede encontrar en, en redes, a Cuadmi?、Eh, eh, no, estamos,、eh, por a h o r a estamos、eh, armando el. El, ¿Cómo es? El, el sitio、eh, lo estamos armando y estamos esperando la personalidad jurídica. Ya tenemos todos los papeles ahí y estamos esperando eso. Una vez que tengamos eso, s como que bueno, se abre la gatera y podemos empezar a, <risa> a pensar en algún puestito o en, o en ver convenios con otras personas, con universidades.、Eh, y bueno, por ese lado, estamos ahí. Pero para h a y gente que tenga dudas y q u i e r e acercarse a ustedes, ¿se puede, como, con alguna consulta? Sí. Sí.、Uh -huh. Sí, ningún problema. Les、pues, le doy mi número. Igual en Facebook estás. Sí. También, n ¿no? Ah, claro, Mauro, me, exactamente. e m u r o Moreno?、Eh, buscan, me buscan Mauro Moreno ahí en,、uh -huh. en, en, en el Facebook y bueno, voy a、uh -huh. preguntar cualquier cosa. No hay problema. Igual.、Eh, el músico, Chel, el del Santa Clara. <ríe> ¿Te a c e r d a s que tocaba en la Santa Clara? ¿Tocaba en la noctuna? r ¿Cómo no lo vas a conocer? El muchacho, ¿te acordás? El batero que nunca tuvo batero. El batero. <ríe> Cantante, compositor, ¿hay alguna novedad? De, de, eh, ¿Cómo eh, está Calancho? e Calancho está e bien, bien,、eh, bien dentro de todo. Estamos con los achaques personales de, de, de cada uno de los integrantes, digamos,、eh, pero siempre nos juntamos y, y la música fluye siempre, siempre es un momento para poder. Ahora nos estamos juntando tres, estamos haciendo candombe y canciones nuevas con candombe, estamos componiendo ahí.、Eh, Así que estamos, estamos con eso. Buenísimo.、Bien. Mauro, muchas gracias. No sé si habrá quedado algo en el tintero por ahí para contar.、Mm, no, por ahora que <risa> yo n veo nada más. u e n í o Gracias, Mauro. Gracias, gracias, gracias chicas. Muy amable. Que tengan un buen día. Igualmente. Mauro Moreno aquí con nosotras.